De mejor. Una realización nacional No quiere esto, no quiere, quiere la paz y aquí parque. Nos quisieron sabotear, nos siguen queriendo sabotear, ahora no lee el disco, la computadora y alguien, hay una mano negra. Creyeron que pues? no íbamos a soportar los ocho minutos de demora claro. hasta retornase la transmisión, pero no, nos Mentira. quedamos aquí sin darnos cuenta siquiera que se había cortado Exacto. todo. Exacto, porque no nos cortaron internet, si nos cortaban internet nos íbamos a la mierda. Uh -huh. De hecho, ni nos dimos cuenta que eran las 12. Exacto. Tr vamos, vamos, Guille, ya con la presentación de Máximo y patria tecnófila pueblo amante de las novedades de la querida internet llega el espacio del licenciado en farfucho web si no casa un soto lo que dice visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros <risa> Hoy no leí nada, Maxi. Esta semana no leí nada de tecnología, así que no tengo para comentar nada con vos. Entonces, quiero que... Su parte de Todo... hardware en cero. Claro. Bueno, es... Eh, no, yo... algo... Ah, no es verdad. Sí oí algo de parte de hardware. El reproductor de MP3 de 160 GB que salió. 250, que vale 900 dólares. No, 160. ¿Me mentiste? No, vos escuchaste mal. Buenas noches. Buenas noches, <risa> ¿qué tal? Ya está, eh, se, sí. le sacamos de encima la parte. Este, de... la parte de hardware. Es, es duro, ¿no? a 900 algún, dólares en algún, Estados Unidos. Sí. Eh, sí. ¿Te compras una compu, una linda sí. una de 12 pulgadas, de las chiquitita Está bueno para la gente que no está en la computadora y tiene que banda por la vida, claro. escuchando música. El linchera, el linchera con claro, el MP3. Claro. Y videos. Algún día deberíamos hacer un programa, uno media hora de software, media hora de hardware. Claro. Así. Este, Yo tampoco leí mucho de tecnología, es por eso que voy a ser muy breve. Bueno. Cumplió los años Google. ¿Cuántos? Ocho. Los tipos parecen. Según que... supimos interpretar a partir de su no, no, no gráfico. Aparte... Sí, aparte La G, eh, salió en todos lados. Bueno, este, salió en todos lados los ocho años. Los tipos cumplen los años el 7 de septiembre. Oficialmente fue. Eh, ocurrió el 7 de septiembre el nacimiento, el surgimiento. Sí. Pero de estos tipos todos los años lo festejan un día diferente. Le tocó ayer y sí. ayer apareció el loguito este con la torta claro y lo, eh, que tiene, quedó para la posteridad sí. en el blog que quedó Uf. en micros punto .no, estábamos hablando de, hace un ratito de lo que de las visitas las cantidades de visitas y estaba tiré así eh, eh, off de récord sí La idea de hacer un, un, un micro del de, de PageRank, que es este sistema que tiene, que te permite el ranqueo en Google. Cuanto más alto ranqueas, más visitas tenés y más alto vas a estar en las eh, búsquedas y cosas así. Exacto. Pero bueno, es, la fórmula de PageRank es algo así como este, la fórmula de la Coca-Cola. Es, es secreta. Es la base del éxito de Google. Sí, ¿o no? sí. Sí, hay, bueno, ya hemos hablado de Google, pero es, es, eso es muy importante, es la base del, del éxito de cualquiera que ponga un sitio web. Si uno conociera este, el, ¿cómo funciona eso? Claro. Este, Salís bueno. primero en todo. Sales primero en todo. Porque de si pones aquí en español, lo primero que salta es una página en italiano, después una página en inglés y como última, después de 18.000 páginas, la nuestra, aquí en español. Bueno, ese, son las preguntas cuente. que se hace la gente que hace una página. ¿Sí? Eh, pasó algo muy extraño just, No voy a hablar de esto, pero bueno, lo comento Pasó como vale. muy extraño una persona que contó que un día publicó un post sí. Y pasó de tener Space Rank creo que dos o tres, a tener seis Y se encontró con que en su sitio, mientras venía con unas 200, 300 visitas Llegó a conseguir tener 6.000 Porque rankeaba más alto en, los, claro. en el buscador sí, por eso. Eh, y no sabe por qué, fue simplemente un posteo Hay algunas cuestiones, hay alguna fórmula, algunas cuestiones como, por ejemplo, tener un, un mapa del sitio en formato XML sí. o tener este... Pero hay cosas que se saben, ¿sí? Cuánta gente te linkea, bueno, eh, exacto. eso es uno de los... Bueno, de los parámetros. cuánta gente te linkea, pero también es cuánta gente linkeas vos, es muy importante ah, ¿sí? vos poner eh, vos poner tus links, cuanta más gente linkees más alto parece que más, más links vas a tener. Es un dar y recibir, sí. como la vida misma. Bueno, <risa> tan filósofo. <risa> sí, es bueno. contemplativo, es contemplativo. Es por eso no, no preparé sí, claro. nada. Bien, bien estoy en estado contemplativo, <risa> y por eso no preparé mucho. Lo que me llama, lo que me llamó mucho la atención y sí. es la segunda y última parte de este micro, ajá, yes, ¿qué fue? Se dio a conocer una lista. Hemos, hemos hablado en otra oportunidad de lo que es el Google, Google AdSense Que es esto, vos tenés, abrís tu cuenta de Google AdSense en Google sí. Que es para poner en tu sitio la publicidad de Google sí, publicidad que te, vos ponés, te pe, dan un código que vos lo pegás en tu página Ajá. y te empiezan a aparecer publicidades de Google, de gente que le paga a Google de cosas relacionadas con lo que vos cosas escribís cosas relacionadas con la que vos escribís y Automático, si así si hablaste de un ¿Qué auto, te sale por un forro sí, o sea. a veces es así y a veces más pega, o menos este, eh, es, eh, creo que funciona mejor en el correo electrónico Digo, en Gmail está funcionando muy bien ¿y, ¿Y se puede así? ganar plata con eso? Bueno, salió la lista de los ocho tipos que la le están levantando con pala. Sí. Digo, levantando con pala estoy hablando de 300.000 mil, 500 000 Al año. Al mes. Al mes. Al mes. A la... O sea, gente que uh, vive muy bien hueá. de su sitio. ¿Y El, qué, qué sitios son? Bueno, los sitios son de gente medianamente importante. Quiero decir, gente New que... El una cosa <ríe> sí. así. Exactamente. Bueno, no estamos muy lejos. Google. No estamos muy lejos dig.com dig que no sé si habla de una de esas web 2.0 dig.com Ah, dig. D I D Sí. <ríe> com Este no, este es digg.com. Claro, es una, buena. una comunidad. Es una comunidad de donde o sea, todo el mundo gente... postea noticias y o no todo el mundo hay un grupo de colaboradores gente así que va posteando noticias de acuerdo a la gente que la lee van rankeando para arriba para abajo con eh. un sistema de, de periodismo democrático exactamente pero son de los de otros este de otros postes son de otros eh, blogs claro ¿Sí? si o sea son cada uno, uno escribe en su blog y levanta lo todo. bueno levanta todo y, y hay cosas es muy interesante el tipo tiene eh, aproximadamente 200 eran 200 mil dos 20.0 20.00 200, 200, 200, page view por día. 200.000 mil? Page view en es una esa, página que el, se ve. Está bien. Vos ves ve la página, una sola, sí. eso es un page view. Bien. Y con eso solo ya le alcanza para levantar. Alrededor de 30.0 dólares. Y es bueno, el, que, es el tercer puesto. El tipo estaba. No, ya te digo. Kevin rock está en el 200, el segundo puesto y levanta 250. Sí. El primero. Pará, es... ¿Y qué hace? ¿Es ¿El segundo? Dick. ¿El segundo cuál es? Kevin Rose es el, el segundo, Dick.com. Ah, está bien. El primero, Marcus sí. Fryn de plentyoffish .com. Plenty of fish Lleno de pescado. Bueno. Una banda de pescado. Una novedad de todo esto son páginas Cartumen. de Canadá. Sí. O sea, esto, esta ¿sí? gente es de Vancouver. ¿no? Tienes un portal, una dot com, sí, ¿no? como las viejas dot com del año 2000 Pero la gente eh, que queda mucho en las publicidades. Eh, parece ahí. que sí parece ¿Y que la página de ¿qué control es? nicho y de pescado mira de la peces, verdad es que no estuve investigando es pesca, mucho sí pero era una especie de comunidad sí la comunidad no, de no, pescadores no, no, un ratito lo podemos ver <risa> vale. vamos haciendo clic valente este, contamos a la gente porque no ve en sus casas la internet ahí va bueno. cliqueando plenty of fish eh, bien punto plenty. free dating site no la vemos escrito más. ah no está bien plenty pues of sí, fish sí. Ah, un sitio de solos y ah, solas, verdad, un sitio de solos y solas. Ah, sabes por qué Plenty of Fish? Porque por no la se lavan la, frase... la cachucha. No, por las frase. solas que no se lavan la cachucha. No por la, frase... no, por la frase que te dicen, la típica. Ah, no sé si la escucharon en alguna película. Ah, plenty of Fish sí como diciendo, ah, está lleno de minas. Claro. ¿entendés? Como una metáfora ahí. Entonces esto la agarraron y lo pescados usaron. En el Hay modo... mucho pescado en el mar, sí, no sé si en, en castellano creo que tiene un equivalente. Pero no me sale en este momento, como se dice. No le conozco la frase. La... No, lo contrario sería decir Tadura la calle. Claro. No, esto no es Tadura la calle. Acá. Bueno. Y si Ahí está. ¿Y qué, ¿y de... de... ¿Y de... ¿Y ¿y ¿qué de... otros sitios? Otro sitio, ¿Hay alguno que acá uh, usemos habitualmente o son todos así? La verdad que no, eh, conoce muy pocos. Eh, hay, están estos tipos que tienen varios sitios. O sea, sí. El tipo tiene un sitio acá, un sitio acá. La y, corporación de blogs. Sí, ponele. Por ejemplo. El, el, suponete ahora mismo una cuenta todos nosotros juntos. Claro. ¿eh? semayorki, Salaza, micros.nobob.com.ar Y el sistema tenés idea bien cómo funciona, a mí me aparece la publicidad al costado y que yo gano cuando ven la publicidad o gano cuando cliqueo o gano cuando cliquean y pagan. No, Entonces, no es, click. es con el clic es alrededor, sí, no sé. Eh. creo que por de hecho los que pagás los... y pagas sino No, no, no, no pero Mercado no, Libre no. es ¿eh? li otra cosa mercado, li mercado Libre tenés un algo por clics. Tenés uno pues por es click una gilada, y después tenés un porcentaje un por venta. Tenés un centavo por clic y después el, el negocio pasa por las ventas. Mm. En realidad en muchos sitios argentinos ve que te ponen esto Mercado Libre. Mercado Libre está interesante por el tema de que uno puede customizar más este lo, lo que está ofreciendo y bueno, en Google también. Eh, acá es por clic. De hecho, y, los clientes, ¿y cuánta, la gente. Guita, loco? La, gente, pasta la gente que contrata Google este eh, Paga por clic. Claro. O sea, creo que estaban pagando alrededor de 10 centavos de dólar hasta hace un tiempo. Y decían que es carísimo. Y bueno, señor, si tiene un blog, métale, ¿cómo se llama? AdSense el Google AdSense. El Google AdSense. Te Google y te metes en, en others, creo, y por ahí lo buscas. O te metes en micros.nodoweb.com.ar. Punto punto y ahí tenés el link para sí. ponerte el AdSense. No. Pero te, el micro... te lo investigás. Sí, <risa> sí, te te tienes lo tienes mucha Pero información. Si por Google no es un sitio. <risa> claro, padre, sí, exacto. Sí. No está todo. <risa> Micros.web tiene AdSense. No. Bueno no importa igual lo recomendamos yo el que para que lo va a tener no, no a o sea sí lo reco re mejor recomendarlo porque no lo tiene solamente claro. si un tipo pone adsense no no que okay. cae mal y no sé si me meto <risa> y ya te metiste <risa> bueno sí, y, pero bueno <risa> no sé si volvés por una cuestión de investigación bien eso es todo eso es todo bueno muchas gracias tenemos me fui para traerle a maxi Acabó. para que vino Eh, le vamos a dedicar el estreno Uno de los estrenos de esta semana Se trata de un tema de, de Pitch Mode ¿sí? De Pitch de peche Mode Que va a sacar el, una recopilación Un Best of, ¿sí? lo mejor de Pitch Mode Otro más, ya tienen dos o tres Sale el 14 de noviembre Y dentro de este disco doble Va a haber un temita nuevo Que es este que vamos a escuchar Se llama The Martyr, lo nuevo de Pitch Mode Die in the flames As I draw my last breath As I'm closing on death I will call out your name I've been a model for love Nailed up on the cross While you're having your fun As the damage is done I'm assessing the To be by your side. I have felt at your feet. I have felt your deceit. couldn't leave leave you by? despertó Lisandro y se puso rápido a buscar la noticia 411-8204 es el teléfono yolkipalki.com la dirección de correo electrónico Lisandro se, mientras se golpea la cabeza y www.yolkipalki.com.ar la página web de donde tiene el link a nuevo web al blog y a y viceversa y viceversa claro eh, si sí, mañana va a estar viceversa <risa> Pero, bueno, lo, lo que podemos recomendar es que no colgarse, no hacer lo que hacemos nosotros, bueno, lo que hago yo. Claro, que es de, de, ¿qué? A, de colgarse, a, de dedicarse, dedicarse a escribir un poco, a hacer claro, algo. Claro, bueno. sí, si uno tiene un blog hay que cuidarlo porque si no, se te va. Estoy metiéndome en el blog de y Está muy bueno las cosas que están escribiendo. Bueno, me alegro. Todos. ¿Qué manera es? Como que me, me canso de este es blog ver, corporativo. Está... Sí, donde todo el mundo se... contribuye. En realidad se nota la firma ¿Qué? de Martín Parodi. <risa> no, está. Es una... no está, pero es, no es, es, es evidente. Sí, sí. Hasta metes imágenes y todo. Está, claro, ¿viste? dedicado. Yo ni, ni eso hago. Bueno, listo. Sí. Magia, bueno, bueno. la magia de los blogs. Yo quería contarles la única noticia que realmente me conmovió hoy. Uh, ¿Cuál fue? Y esta vez es en México. No pudo haber sido más apático, así ¿sí? ¿Qué carajo o... tengo? <risa> no, ni siquiera. El carajo tiene cierta antipatía. Esto es... No, nada. Eh, Matamorros. Matamorros. Y la voy a leer tal cual salió porque me causó gracia. Bien. Murió ancianito golpeado por su vicioso hijo. Vicioso significa que tenía muchos vicios o que tenía un solo vicio, pero muy fuerte. El vicio Exacto. era matar gente a lo mejor. El vicio era matar ah, sí, a los ¿ver? viejos. Quizá. Y, y, y, matarlos a golpe. O matarlos. Claro, y fue golpe? absuelto porque dijeron, bueno, es una enfermedad que sufre, claro. será internado y deberá recuperarse, pero no Tiene que ir a rehabilitación. Es o sasa sasa sasa sa, sa, sa, Salcedo. ¿Cómo fue la circunstancia? Esto pasó <risa> en Ciudad del Valle Hermoso, México, ahí cerca de Matamorros. Un vicioso sujeto, sí, <risa> sin oficio ni beneficio. De <risa> juro dice así. Y esto es serio, ¿eh? Claro. Esto es un periódico. Pero sí, de la década del 30, pero. Un, un vicioso sujeto sin oficio ni beneficio agarró a golpes a su papá por motivos que hasta ahora se desconocen. Y los hechos fueron denunciados recién ayer por la mañana, pese a que la agresión del ancianito ocurrió el pasado sábado por la tarde. Algún lo resen... mató y lo dejó pudriéndose en su casa. Algún resentimiento, puedo haber sí. Algún rencor de infancia. No me llevaste la calecita, no me compraste los imán, algo así. ¿Quería imanes para la, ¿La heladera? El gimán, el gimán. Los gimán para ¿El la heladera. Yo quería un gimán. ¿Vos pones la... himán en la heladera? Sí, a mí me gustaba que se agarre... Vos no tuviste frío? infancia. ¿Por qué, <ríe> No sé. Para que Porque agarre las notas. Claro. Un podía ahí con la espada y todo Agarrando las bueno, manos <ríe> la orden. extraña <risa> fue una vecina del lugar sí. quien se identificó como teresa hernández quien dijo a la policía Pero no se sabe si es teresa hernández ella se identificó así no está la, comprobado no sabe, eh, no. oficialmente ¿eh? no tenemos sí. así su documento incluso teniendo su documento no podríamos saber si es ella porque hoy claro. con todo el tema este de la la, la el photoshop la... claro el photoshop te pueden hacer pérdida lo que... de identidad te pueden robar la identidad con el Photoshop. Y esta mujer dijo a la policía ministerial del Estado, que no es cualquier policía, sino la policía ministerial del Estado, Federal. que los vecinos pensaban que había matado ya este niño al viejito. No, niño, ¿cómo niño? Este no. joven, ah. este señor. Sí. Porque asegura que vieron cuando lo golpeó de fea manera. Es más, les dijo a los ministeriales policías, se me hace que está muerto. Sin más rodeos. Todo esto parece un capítulo del Chavo, por cierto Claro Avisados los policías se llegaron a la casa En donde encontraronse con Celso Valdés Pérez Ah, con ese nombre Con López el Valdés, el... el Valdés del Medio lo hace más mexicano Y de también Celso. Celso. Celso, Celso, Celso Los restos de Celso encontraron Claro, de 99 años de edad Es decir, su hijo sería Sensiblemente adulto Sí ¿Cómo le pegás a un tipo de 99 años de edad? Es muy fácil, te puedo asegurar que es muy fácil pegarle. ¿Cómo hace? ¿Cómo, ¿Cómo hace? ¿qué, se... ¿Qué te posee para ir y golpear a un viejo que está ahí? Pues yo me imagino un viejo así no puede ni moverse. Lo difícil ¿Y es que vez... no te duela golpearle la silla, por ejemplo. ¿Qué hace? No le puedo bajar los dientes. Pues no, ya, no. no le queda más. O pues lo que sufre con su magra jubilación que le golpees los dientes. Aparte todo el día protestando, esa debe ser la, la, la que te mueve Cierto. El viejo dice no, eh, ¿Y en, mira, mira, Esta mira juventud tú, le dice al otro, bien. al hijo que tiene 80 años La, la juventud está perdida Mira la tele esa mujer de exactamente." En favor. mi época directamente las cogíamos Que eso andar mostrándolas así en estas cosas ya le dimos ya tenemos ganas todo de pegarle al viejo ¿no? sí menos mal que murió presuntamente este muchacho se encontraba este, este muchachito con fractura de una pierna sí. así como golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo estaba escoriado está bien pero a esa, a esa edad yo calculo que escoriación que es que se quedó mucho tiempo acostado y le salió el, así como ya las escamas y todo eso escoria escoria <risa> no son raspaduras escoriaciones eso es Sí. ah yo creí que era lo de las escamas cuando te quedaba costado mucho tiempo no, no viste el, que... en las internaciones te pasa eso las dos cosas pueden ser <risa> me, me apunta Marcela Ortiz está bien, pero en un caso de golpe y maltrato y pero si está desde el sábado tumbado pero a quién le importa las escoriaciones, ese tipo de escoriaciones y lo importante es que el otro fue y lo rajuneó y lo raspó. Mm, claro y le quebró una pierna mm, claro. es fácil quebrar una pierna a un viejo de 99 años Sí. Calculo, una patadita leve así, así, así. Se traslada a Matamorros y llega muerto Debido a la gravedad de las heridas y golpes que presentaba el ancianito sí. Fue trasladado a la vecina ciudad de Matamorros De donde es el periódico En donde no alcanzó a llegar con vida Yo no llevaría a un enfermo a Matamorros Ahora, si estuvo tanto tiempo en la casa, lo hubieran dejado en la casa. Lo trasladaron al hospital y se murió. O sea que el hijo lo estaba atendiendo bien después de haberlo golpeado. No, el hijo lo estaba desatendiendo tanto como para que sobreviva. Su último deseo fue salir a dar una vuelta en auto, llegar a Matamorros, no llegó, Una ciudad pobre. con tanta cultura, museos interesantísimos. Exacto. Eh, fue trasladado a esa vecina ciudad, en donde no alcanzó a llegar con vida. No pudo visitar ninguno de sus museos, ya que al momento de bajarlo de la ambulancia se cayó. Se declaró muerto. Ah, y bueno, <risa> muchacho, me me muero, muero. Dijo. les contó. Pues se puso, ¿viste, <risa> En el viaje que punk pan, que suero va, suero viene, se entabló una amistad claro. con los enfermeros. Y al llegar dijo, <risa> ya está, no, no lo molesto más, me, me declaró muerto y no les ocupo una cama. Porque también tienen problemas de camas es como acá en Rosario. Y Matamorros tienen problemas de social. a Bajar se declaró muerto por ocurriendo en la puerta de Sasa. Hasta ese lugar acudió. Insisto. Sí. Hasta ese lugar acudió el licenciado Pedro Castillo. Imposible no sea de allí. Agente del Ministerio Público Sexto de la vecina ciudad de Matamorros. ¿Quién? Me siento un par... ¿En qué? Uy, no, no importa Que dio fe del cuerpo del hoy oxiso? Mientras que interrogaba al yerno de esto, quien se identificó como Esteban Maya González? Maya, sí, Maya tiene que ser mexicano uh -huh. O vestir como en verano ¿Quién podría alcanzar alguna responsabilidad por el asesinato? El yerno también o sea, ahí ya hay como un lío familiar patético invenso. si necesitan dos personas para matar a un viejo de 99 años. Se merecen ir en cana simplemente por patético que un licenciado tenga que dar fe del oxiso muerto. Sí, pero bueno. Vengo a dar fe del oxiso muerto, dijo. El tipo. Y le pagan como a los escribanos. Sí, esta con esta casa es grande. grande. <risa> esta casa es grande y paguenme mucho. ¿Sí? Y, sí, está muerto. Cuando es empieza a oler. Sí, no está muerto. No, para los 99 ya se empiezan a podrir antes de morir. Claro, bueno, desde pues que se hasta que morí empiezan a oler no, no de alguna manera. Claro. Viste, empiezan a oler más. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. El, el proceso de putrefacción ya comienza presagiando lo que se viene, ¿no? La muerte. Más familiares negligentes. El comandante de la Policía Ministerial del Estado de esta ciudad, licenciado Roberto Niño Lazo, dijo que los familiares del hoy oxiso pudieran alcanzar alguna responsabilidad de los hechos, pues desde el sábado que el ancianito fue golpeado, no le dieron aviso a las autoridades y ni tampoco llamaron a la ambulancia o lo trasladaron a recibir curaciones. una de dos. O en México la universidad es muy sencilla, o eh, Matamorros realmente tiene una población muy bien educadas porque son todos licenciados uh -huh. salvo el viejo 99 que no existían las universidades en esa época gente que se toma la licencia de no hacer sus ob... de no cumplir con sus obligaciones cuando sí. hablamos de licencia es como la licencia que uno se toma para dejar de trabajar claro es la falta de como por ejemplo está el franco sí que está la gran duda es si en España el día Franco es el día libre porque cómo se lleva eso con su franquismo y demás cosas porque festejar el día libre con Franco es difícil complicado no sí si sí, un, un día Videla por claro no el, hoy, los lo lo lo lunes videla. tengo Videla, sí, tengo videla lunes o tengo. Si, claro si tuviéramos un ex dictador que se llama Feriado claro hoy ah. oh, me toco Feriado y todo, shh, ¿cómo a decir eso? Uy, qué feo, encima era... En esta radio, acá, Así feriado, che, Poner el límite, vamos escuchamos eso acá. de mal gusto, Fachito. <risa> Covers, Dark... De los Doors. Primero los Newly Dead, o sea los nuevos muertos, dedicado al Oxiso, haciendo Ay, Hello, que I Love You, y después Mephisto Waltz, que es a quien va a conocer el Oxiso, haciendo Peace Frog. Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación asegura Sholky palqui, sin pelos en la axila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 Uw, uh, esa película está estar buena. Tra trabaja Heli Berry, la que ganó. Cuatro uno, para oh, hoy, Billy. no, no, no, cuatro estrenos. Pero bueno, sí, si sí, vamos a escuchar el primero, ya era un pueblo. No, pero empieza con explosión, el Big Bang. Ella tenía cáncer. Hablan de filosofía, filosofean. Ah, la quiero ver a esta. La quiero ver. ¿Cómo se llama? Se llama. ¿Y tú qué sabes? Ese ¿Eh? ¿Y tú qué demonios sabes? Tú qué mierda, qué coño. debe ser es, es una película que, que, que a lo mejor no la tenías que ir a ver en el cine, pero qué sé yo. O sí, sea, sí, suena a película de ¿con ¿Eh? el... el película? Eh, no, pero un video, a video. Ah, Huele a video. Pero de qué origen es va a haber tetas? Es no es una película norteamericana, Norteamérica es del 2004. Sí llegó tarde. la bajaste? Llegó tarde. No no me la bajé no me interesa en absoluto. Se llama ¿y tú qué te sabes? What the blip le pone para hablar sobre no qué coño sabe. sobre física cuántica. Sí habla sobre un montón de boludeces seguramente de manera pretenciosa y sin llegar a ninguna conclusión billy la va a ir a ver seguramente sí. Yo en una te raza? digo no la vayan a ver no es una especie de documental medio ficcionado una cosa rara incomprensible vamos con otro estreno esto es bueno porque es argentino escucha son noticias una de cifrón puede ser argentina es me gusta no es no, no, no, no. el avión se habilita sin una vez que Romeo es de piñeiro claro Sí, y le sobró. Y le sobró. Sí, sí, sí, ¿Cómo puede promocionar la película diciendo? Iba a ser el bonus trap, pero dije no, si era, ¿puf? ¿Pu -puf? ¿Sí? y, ¿Y se cuando ustedes haga el documental del parque. Las bolas, vamos a ponerle extra al DVD. Lo sacamos como otra película nueva. Fuerza Aérea Sociedad Anónima de Enrique Piñeiro Ah, de las Torres gemelas y los Real. No. Se de acá. ¿Y qué pasa? Sobre acá. Sobre la mafia de. Con esta Escucha. Y de golpe, ¡pluf! ¡pluf! desaparece todo. Claro. Claro. Es, es, es graña de esa piña. Sí, de sí. los lo no lo dos. Sé. fuerza hay? ¿Qué, ¿Qué magia? ¿Qué Mira, escúchalo. Lo que pasa es que... Magia, en dijo magia. Vos estás volando. ¿Hm? Toda la corrupción que funciona detrás de las fuerzas aéreas. Yo tengo una mía que es Azafat. ¿Acá que le pusieron 40 kilos a la periodista? ¿Qué ¿Cómo? ¿Sí? Que le pusieron 40 kilos de cocaína. Claro, todo, todo, todo. Win y todo toda esa gente, todo. El eso sí. El drogadicta Brasil. No, pero no, pero dale. La película la culpa de todo, todo. quiero cocaña, pasar todo. Todo. dos temas, dale. No, no creo que llegues a pasar dos temas. Sí, no. no merezco. El buen gusto nos impide que pases dos temas. Vamos con el tercer estreno, que está relacionado. Dale. Okay, claro. La guerra de las galaxias. No. Avispas en un avión. Los peques. ¿Por qué los peques hablan los así? Eso me parece de los Escucha. Ya quisiera. Bueno, pues escucha. <risa> Señor, la CNN dice que Porque son españoles. Ah. Tenemos otro. Otro secuestro. Es el, el vuelo 93. Es un posible secuestro. a con mardillita. United 93. El famoso vuelo de la muerte. El que no llegó. Claro. El que no explotó. Es el que no llegó no, no, no, en otro lado. ¿Este cuál es? No, era un no, <risa> atentado contra el pasto. Ahí está. Claro, le cayeron al piso este. Ah, este que tiraron. Eran islamistas que eran vegetarianos, no, carnívoros. Entonces quiero el pasto, el pasto. Un Hay un tema corta el pasto, ¿de ¿eh? quién es? ¿Qué está pasando? Gracias. Estoy en un avión ya ha sido Sí, señor. Grande. Tengo unos F-16 mirando hacia Washington. Uh, le mandan los F-16. Dale, que sí, quiero pasar el dos temas. Cortalo, Al A ver, próximo. No me hace caso, mi. No le des pelota, no tiene. nada. Ey, basta, cortalo, ponle stop. Te pago un peso Apretar a B corta. No, no te pago un peso. Vuelo 93. Bueno y casi arranco. ¿lo? Y el último, ¿y el otro. Y el último para mí es la mejor de sí, todas. Sí, vamos, Lejos, le, me encantó. La más comprometida. La. Ponelo. Sí, ponelo. Porque dijo Martín no oh, podía. Volvió a filmar a Fabio, Leonardo, es Patro, el Luke Wilson. Acaba de los... oh. conocer. Los... Ah, ah los la del de tres son niños. multitud. Parece... Ah. Neurótica. La bueno, no Neurótica. Me parece, Pero ella no es y él cree que es. Ves esto suena a cine. ¿Qué eso. ¿Qué está? Una una comedia. Una sí. Buena. Sí. ¿Y es que tiene está que buena. Está buena. Y es radio esto, che. Eh, Si la radio ya simula el ruido de cine, quiere decir que hay algo que está mal. Que una para el culo. Es el cine, Epa. el, el, el Cairo. El sonido del Cairo. No estamos escuchando. Siempre Ahí viene lo mismo. tolquilombo Claro. Porque Don, es Luke Wilson. Actúa Tolkien. No y Uma Turman. Qué Uma ah. Thurman y tolquilombo. Sí. Uh, no ¿Se tocan? Y le pusieron un tema que le gusta a Billy. No ver la dama en el agua. mi crazy. que reconocerías tu error y volverías con Uma Turman y Luke Wilson. Cualquiera, Uma. Luke cualquiera. Wilson hace un tipo Uma, común una. y corriente y Uma Turman hace de una especie de... de Mujer maravilla, una ah. superhéroe o algo así. Entonces, primero empiezan a salir. Una heroína. Salen, claro. No me van a entrar los y... dos, temas, Basta, parodi. Me estás complotando. Entonces, me hiciste perder vamos con la héroe no no no vamos con nada un tema hasta que retome Louis la idea Wilson toma la heroína Wilson, claro la heroína claro, pero él no sabe que es una heroína ella después le dice no, el primero es se hace el boludo ahí claro no, yo además, no tengo problema cuando con se la heroína. cuando se la fifa ella le salta arriba y claro la cama se mueve para todos lados una locura porque Qué tiene topado, fuerza en claro, todos lados ¿no? super hero, super hero. todos los músculos tienen la garra con la cachola y la aprieta ah. se la puede cortar si quiere puede uh -huh. hacer lo que quiera pero no no lo hace famoso porque sería el chorro pero se <risa> lo corta a vos ella sí. ah. y después él quiere eh, romper con ella y claro imagínate eh, te enoja la superhéroe y te hace la te bien hace posible lo que debe ser la suegra vamos a escuchar no vamos no, a escuchar una mierda oh. un separador no nada voy a hacer tres minutos de silencio Sí, vamos a hacer tres minutos de silencio por hincha pelota. Ya viene con risas el programa. Hoy. Sí, <risa> tenemos... Tenemos los acá atrás. Atrévete. <risa> vamos a escuchar ¿Tres a... Minutos, no, tres minutos de silencio. Vamos a escuchar a The Burlains haciendo Death and the Maiden. ¿Quién oh, cree wow. que es la nata este? Bye. I'm Ay, se acabó. Breve y El aire es tuyo. Ah, qué lindo, pero no <risa> sirve para tampoco. Sniffit. Bueno. Un, Retro marzo. Un solo tema, vamos a pasar. Retro marzo. Se llama pesadilla. Sí pesadilla y, y porque el otro día me puse re triste porque todo el mundo decía, eh, ¿cómo vas a pagar tanto para ver la oreja de Bango, loco? Yo voy a ver coso y como si yo no pudiera, ir. claro, me puse en... en marzo fue, ¿no? Este programa claro, esto. entonces vamos a escuchar pesadilla porque la ¡Uy! gente es re tonta y cree que pagar para ver banda inglesa es más copado que para pagar para ver bandas españolas así que pesadilla de la oreja de Bango bueno desde su propio sufrimiento. Nos vamos con Darkel, el disco de la semana. Esto es Beautiful Woman. Hasta el lunes. Adiós. Da el besito de las buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, transmite Radio Universidad en el 107.1 del dial.